Como verán, estamos todos acá reunidos para poder impulsar la ley que se llama Puntos de Cultura, que o sea, el pueblo hace cultura y somos un montón de organizaciones tratando de, de impulsar, de apoyar y de poder llevar adelante esto que tiene que ver con el pueblo. ¿no? Y que, que la, o sea, que sea una política de Estado, que bajarla, o sea, que, que el Estado pueda acercarse al pueblo a través de la cultura. O sea, me parece que somos un montón, que estamos acá como tratando de poner como nuestro granito de arena. Para y que todos podamos...